en las piscinas, como en el gol, deportista, ranquerino... Amigas y amigos oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este viernes... 25 de septiembre. Con el cariño de siempre comenzamos con todas las informaciones de Rangers y el fútbol profesional a través de Fantástica en el 92.3 FM. Esta tarde a las 17 horas en la comuna de Villa Alegre, Rangers hará su ensayo futbolístico preparando el duelo con Iberia para este domingo al mediodía en el Estadio Fiscal de Talca. 4-3-3 sería el sistema táctico a emplear por Héctor López. Alman II, que durante la mañana viajó a la capital para rendir eh, el examen de validación de título ante una comisión del INAF. Tenemos eh, mayores antecedentes sobre aquello que daremos a conocer más adelante. Nota 4 sacó en el examen, aprobó con favorito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 Saludamos hasta la capital, saludamos al eh, entrenador de la serie sub-15 de Universidad Católica y a su vez coordinador de la carrera de entrenador de fútbol en el INAF. Los 70 y 80 fue un eficiente volante de contención en varios equipos, Frondosa Barba, eh, el profesor Benjamín Valenzuela. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchos saludarte Hoy por la mañana, el entrenador de Rangers, Héctor Almandós, rindió el examen de validación de actividad laboral, ¿cómo se denomina? Exacto. Eh, todos los técnicos extranjeros tienen que presentar el título a la Federación de Fútbol de Chile, y la Federación de Fútbol de Chile nos encarga a nosotros que que le hagamos una, un examen como de conocimiento relevante o de para poder desempeñarte en, en, en Chile, en la actividad que están a tus lados. ¿Y qué, qué, qué le correspondió exponer? Estuvo, todo, todos los exámenes constan de una parte teórica y de una parte práctica en gancho. Eh, hoy día a todos les corresponde un, un examen práctico donde tiene que... Eh, tener una sesión de entrenamiento con un tema técnico-táctico defensivo y, y después un técnico un tema técnico-táctico ofensivo. Eso es lo que se hace en casa ¿Y qué personas eh, formaron la comisión que tomó el examen? Hoy, día, hoy día estuvo el director de carrera que es Luzo Rodríguez, Jaime Rampo, que es director de metodología del de, de, de INAP, del Héctor Pinto, que es profesor de carrera de estudiador, y yo. ¿Se dice que aprobó con lo justo nota 4? Eso eso no es... No, no tengo idea si será efectivo o no. Yo no, no tengo acceso a la nota, pero jamás se pone nota. O sea, siempre hay una, una aprobación o reprobación. Eh, yo no sé de dónde ustedes sacaron esta información porque jamás se evalúa a través de notas hay conceptos que nosotros manejamos eh, si, si estuvo dentro del tema del contenido o no si, si tuvo una buena metodología, si tuvo una buena conducción, hay una serie de parámetros que nosotros, una lista de cotejos que nosotros estamos para evaluar pero nunca esa no, eso se transunta en notas Así que me extraña mucho lo que tú me dices. Ya, entonces... tampoco, sé fue, tampoco sé si aprobó o reprobó porque yo di la información de mi evaluación y no y no sé si él reprobó o, o aprobó porque bien después tiene una, un examen teórico que eh, que tiene un porcentaje que eh, promedia con la evaluación práctica. ¿Cuál fue su evaluación personal? ¿Perdón? ¿Y ¿Cuál fue su evaluación personal? No, no te puedo decir eso públicamente. Pero eh, eso es lo que tiene... Cualquier información al respecto se la tiene que dar el director de la carrera. Solamente soy un integrante de la comisión. ¿El director de la carrera, Lucho Rodríguez? Luis Rodríguez, exacto. ¿Y... Eh, cuánto duró eh, el, el examen aproximadamente benjamín todos los, todos los exámenes duran exactamente el examen práctico dura una hora que entre 20 minutos de la parte física de la parte técnica perdón eh, defensiva 20 minutos de la parte técnico táctica ofensiva y al final 20 minutos de la parte en realidad de juego todos los exámenes tienen esa duración y el examen teórico Eso dura a través de 45 minutos más. Benjamín, ¿qué requisitos debe tener un entrenador extranjero que viene a abrirse paso a Chile? ¿Qué es lo mínimo que tiene que mostrar a través de su currículum como experiencia? Hay todo, mira, ahí hay todo unos requisitos y que están contenidos incluso hasta en las bases de los periodos. Pero para poder recibir el examen, Tiene que haber sido titulado en la Federación de Fútbol de Chile. La Federación de Fútbol de Chile pide estos antecedentes ¿eh? y luego se se, se, nos, se envía a la Federación de Fútbol de Chile. Ellos nos dicen nosotros, tómenle, tómenle examen de validación a esta persona porque ocupe con los requisitos. Hay algunos requisitos mínimos que tienen que haber tenido algunos años de experiencia de trabajo en el nivel al cual viene a trabajar y, y de acuerdo a eso la federación en la que nosotros que retomemos no nosotros solamente cumplimos con esta con ese examen y nada más a grosso modo qué impresión le dejó al mandos? no te puedo responder eso de ninguna manera porque es algo netamente del de, de personal, privado. No te puedo dar ninguna pensación porque esta pensación te la tiene que dar el director de carrera. ¿Algo más que pueda agregar? No, nada más que, que él, él asistió a su examen y no sé si reafrobó o no aprobó, pero esto, como te digo, es, es, lo, lo tiene que tener. En, de acuerdo a los institutos cada miembro de la comisión, él, él después decir Pasó, o sea, promete, de, de, de. ¿El examen de validación lo rinde solo o con sus colaboradores? Absolutamente solo solo, solo el, el técnico Gentil por dialogar con Señal Deportiva ¿Por qué, Gracias por tu por tu programa y gracias por tu preocupación por el técnico el Benjamín Valenzuela en diálogo con Señal Deportiva a través de Fantástica coordinador de la carrera de entrenador de fútbol del INAF y a su vez director técnico de la serie Sub-15 Universidad Católica estamos en condiciones de señalar y la fuente es muy confiable se trata de una de las cuatro personas que tomaron el examen, quienes tomaron el examen, Benjamín Valenzuela el director de carrera Luis Rodríguez, el mismo que jugó en la U, Unión Española, en los años 80, y tuvo un breve paso como entrenador en temporada pasada por San Luis de Quillota. Estuvo el Jaime Campos, el Choro Campos, eh, entrenador que dirigió eh, muchos equipos en, en, en el pasado, y Héctor Pinto. Una de esas personas me dijo, en off the record, aprobó con lo justo. Cuidado, me lo dijo una de las personas que tomaron el examen esta mañana. Aprobó, pero con lo justo, Héctor Alman 2. Rectificadora de motores Sandoval. Rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas...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 emplearía Héctor Almandoz este domingo frente a Iberia en Talca. Más allá de si aprobó con lo justo, me interesa el resultado de cada fin de semana. Los resultados mandan y el tiempo será el mejor testigo de si fue una buena o mala elección. Si obtiene buenos resultados, y entrega alegrías a esta sufrida hinchada, quedará para la anécdota el hecho de haber aprobado el examen de validación de título con lo justo. Un breve alto y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva.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 Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Una señal en aire. Señal deportiva. Deportes. Durante cinco días duró el trabajo.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 Eh, su aprobación y ahora vemos que eh, fue campeón con Cobresal eh, hace algunos meses en el torneo anterior de la primera edición por eso el hecho que Almandós haya aprobado con lo justo no es un signo de que eh, su paso por Rangers vaya a ser negativo si insisto Giovagnoli en su momento no también tuvo serias dificultades al momento de rendir el examen ante la comisión del INAF. Y ahora eh, ocurrió lo mismo con Alman 2, pero los resultados mandan. Esta es la carta de presentación del nuevo entrenador de Rangers de 46 años de edad. Buenos días para todos. Eh, primero...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 ...con esta contratación, como han salido por ahí en algunos medios... ...sino que el acercamiento se produce a través de ese representante. Señor Martín, eh, el transigo usted sabe que es grande. Eh, Carlos Roca se planteó la necesidad de subir a la primera división de fútbol chileno. Usted dos días vio este plantel. Eh, me imagino que es prematuro poder analizar a cada uno de ellos. Eh, la ubicación no está bien en la tabla de colocaciones. Me imagino que eso lo ha pensado junto al cuerpo técnico de sacar esto de las... A mí me gustan los de desafíos, a mí me gustan las cosas...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 todo a su cuerpo técnico. Aní anímicamente, ¿cómo encontró el plantel? Y lo otros ¿qué conocimiento tenía respecto a Rangel, que tiene un equipo con historia que necesita estar en la máxima categoría? En cuanto también a nombres de jugadores si ¿sí tenía conocimiento. Sí, sí, algunos iba viendo, fui, fui analizando desde que empezó a aparecer esta, esta oportunidad, no es que realmente no tengo por qué mentirle ni, ni que, que hacía un seguimiento, pero soy una persona que miro mucho fútbol, que miro de, de todas partes,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 Vamos a dejar pasar esta semana, la otra semana, iremos trabajando un poquito con eso y dejar liberado al azar lo menos posible y trabajar mucho en el campo. Esa es mi manera de, de, de presentarme, mi manera de, de tener muchas ganas, mucho temperamento y, y lo primero fue que le dije a los jugadores que el domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestra primer final y tenemos que prepararnos para eso. Bueno, ahora vamos a hacer el... La carta de presentación de Héctor Alman 2 flamante entrenador de Rangers, lo apodan COIO. Voy a utilizar nuevamente una frase bíblica. Por los frutos, los conoceréis. Démosle tiempo al tiempo. En este tipo de situaciones hay que ser prudente, cauteloso y... Y sería irresponsable estar juzgándolo a priori. Con el correr de los partidos ya podremos eh, formarnos una eh, impresión acabada. Y al fin y al cabo los resultados mandan.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 Y 2 23 15 55 14 horas 29 minutos vamos a un alto con nuestros auspiciadores y volvemos con señal deportiva en esta edición de viernes productos fernández una empresa talquina que se proyecta todo chile y el mundo asesinas finas pf pasión por la calidad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 Thermo reparación de estufas, 223-8540. Thermo Colt, reparación de lavadoras, 223-8540. Thermo Colt, reparación de refrigeradores, 223-8540. 25 años de experiencia, repuestos originales, atención a domicilio, garantía total. Thermo Colt, Dos Sur, 1791, Fono, 223-8540. Thermo Colt,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 Con señal deportiva, 14 horas 33 minutos Dentro de las personas Que integraron la comisión eh, Que le tomó el examen Durante la mañana en el INAF A eh, Héctor Almandós eh, Hablábamos de Benjamín Valenzuela El director de carrera Luis Rodríguez, Jaime Campos Y nuestro próximo entrevistado De larga trayectoria como Futbolista profesional Era un destacado volante de enlace De la Universidad de Chile Colo la Unión Española, y como entrenador también tiene eh, un, un largo recorrido. Héctor Pinto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Igual, eh, ¿qué impresión le, le dejó Héctor Almandós en su validación de título? ¿Cuál es la denominación correcta eh, con validar, validación de actividad laboral? Eh, como como se quiera, en, en en el fondo es revalidar el título que ellos tienen y y convalidarlo con lo que se hace acá, con lo que se le solicita acá, nada más convalidar el título, nada más. Eh, la verdad es que dentro de la comisión hab, habría que agregar también que faltó el nombre de Benjamín Venez, Valenzuela, eran cinco personas y y eh cada uno tenía tiene una pauta de evaluación y entrega esa evaluación, después eh, me imagino que las la personas en este caso Luis, que es el encargado de del de INAF eh reúne de estas estas eh, evaluaciones y se saca el promedio final. Yo eh, no puedo hablar mucho del tema, pero más o menos cómo funciona el el sistema, el, al al al evaluado se le entrega un, un tema eh, técnico, táctico, una situación de juego la cual él tiene que eh, eh, llevarla a la al papel y después llevarla a la práctica en, en, en, en, en el tiempo que él requiera, se le dispone de jugadores, se le dispone en la cancha, se le dispone de material, de absolutamente todo. ¿Aprobó? Eh, no sé, porque nosotros, cada uno entregó el informe y después eso queda en manos de las personas, ya dije, a cargo de la, de, de la convalidación, en este caso de las autoridades, a ellos se le entrega cada uno de los Eh, las personas tenían, ya dije, un, un, una pauta de evaluación, se entregan y después me imagino que se suma todo eso. Usted habló de cinco personas que tomaron el examen. Eh, se me queda una en el tintero. A ver, Benjamín Valenzuela, Jaime Campos, Héctor Pinto, eh, Luis Rodríguez, el director de carrera, y me falta uno. No, esos son cuatro, era, no, me equivoqué yo. ¿Cuatro personas? Sí, eran cuatro personas. y ¿Cuál fue su evaluación personal? Dice, si no puedo decir... <risa> encianmente, pero yo conversé con él con el técnico y yo eh le hice ver eh, algunas cosas que a mí me parecían y él me él me me explicó que, que sí, que su cabeza a lo mejor estaba muy metida en lo que venía y lo que venía era el partido próximo que tiene ya el, el día domingo. Entonces, por lo que yo conversé con él, él él, él estaba más metido en eso que en, en la misma conversación. ¿Los nervios a veces, se le, a veces se le pidió cosas específicas de de, un, de una situación de juego y, y yo creo que yo creo que es difícil no es fácil enfrentarse eh, en una evaluación cuando hay poco tiempo de preparación y ahí hay, hay algunas situaciones que a uno lo ponen no ponen eh, en a prueba digamos pero pero yo creo que él tiene manejo tiene algunas situaciones y otras que que puede haber, puede haber no tenido a lo mejor algunas situaciones a favor por este esta cosa de que estaba muy pensando en su equipo en general más que en, en, en el tema específico que se a lo mejor se le pedía en, en, en, en la prueba o en, en, en la práctica. Héctor Pinto, en Señal Deportiva, el tema a exponer, Eh, ¿Lo conocía eh, con anterioridad o es en el momento de presentarse ante eh, la comisión en el INAF? No, pues se presenta a la comisión y la, ahí se le da el tema y él, le dan un tiempo para para que lo prepare, haga su, su hoja de presentación y, y después se lo lleva a la, a, la, a la cancha. digamos Se le prestan todas las, las, las facilidades para que pueda desarrollar su, su tarea. Hay, había un equipo de fútbol que era del INAF, los materiales, las canchas, estaba todo dispuesto para que él, él mostrara sus habilidades también, porque es una habilidad hacer rápidamente una una planificación. ¿Qué expuso? Ah, a él le tocó una situación de juego, eh, una acción táctica defensiva y ofensiva. No puedo entrar mucho más en detalle, me, me, me perdonan, pero son temas que son... Y contenidos y cosas que son propios del INAF, por lo tanto no puedo entrar en mayores detalles porque estaríamos poniendo en alerta los próximos eva evaluados. ¿En este tipo de exámenes a veces los nervios pueden jugar una mala pasada? Absolutamente, son cosas que uno también tiene que aprender a controlar, es parte, del, es parte del, del, del, de la acción técnica también. Yo... Me, me, me voy a haber enfrentado a situaciones de nervio que voy a tener que saber controlar y tengo que saber so, salir del, del, del lío que en el, en el cual estoy y, y a simple vista qué impresión se formó de héctor almandó hace no, no sé, un muchacho trabajador un muchacho que domina, que jugó que conoce el medio que, que, que sabe lo que está metido o sea el Él tiene dominio de, de, de temas de repente no las, a uno no las puede entregar por, por diversas situaciones pero pero se ve que por lo menos él, él maneja concepto y, y sabe y sabe manejar el grupo también eh, si bien no, no tiene experiencia eh, trabajando en equipos adultos el hecho de tener eh, su título eh, en la federación argentina y había y haber sido ayudante de que cancha lo valida para dirigir en nuestro país bueno hay una hay unos requisitos que debe cumplir cada técnico que venga a trabajar al medio chileno y, y, y en eso se está se, se evalúan se evalúa la gente y, y sí tiene que tener una experiencia previa eh, que pueda puede venir y hacerse cargo de, de, de, de un equipo profesional acá están los requisitos y, y me imagino que él Eh, fueron revisados los antecedentes y cumple con los requisitos por eso es que se le estaba evaluando. Dirigió en la reserva de de Belesarfil varios años y fue ayudante de cancha de del Tur Flores. Sí, así así tengo entendido. Me imagino que eso son cumple con los requisitos por eso estaba siendo evaluado. Yo no no estoy muy al tanto de sabía de que hay requisitos que cumplir, de experiencia y eh me imagino que quien los cumplía, por eso por eso que se le tomó el examen. En otro tema, usted tuvo un pasado importante en la U como jugador y como entrenador obtuvo una estrella el año 2004 en una infartante definición a penales en Calama, frente a Cobreloa. ¿Cómo analiza el presente de la U? Um, un poquito complicado porque no han dado bien en cuanto a rend al rendimiento futbolístico de gusto a lo mejor como resultado propio bueno tampoco tampoco ha estado a la altura eh se ve que en mmm, colo colo se le arrancó un poquito eh ha ganado ha perdido muy poco y y pero no no demuestra el juego a que la u está acostumbrado y no y las yo diría que pues, hay algunos jugadores que no están pasando por su mejor momento lo que pregunta lógicamente. ...no en un buen funcionamiento... ...pero ha sido importante... ...yo ganó eh, a gobernar... ...y, y está ahí a... a, a espera de que... ...de lo que puedan hacer los punteros... ...para ver si tienen alguna posibilidad de alcanzar. En otro tema... Eh, ...dentro de la nómina de 23 jugadores... Eh, ...que iniciarán el proceso... ...clasificatorio para el Mundial de Rusia... ...2018... De los 16 extranjeros y los 7 nacionales que se agregaron en las últimas horas, háblese de Esteban Párez, Marc González, Felipe Campos, Johnny Herrera, christopher Toceli, José Rojas y Jan Bocellur. Eh, ¿Alguna sorpresa? ¿Extrañó alguno? Eh, bueno, a, a mí sorpresa que haya llamado este chico, de creo que es de, es de Palestino, ¿no? Felipe Campo, el defensa. Felipe Campo, pero yo, yo le doy crédito al técnico, él, él hace un seguimiento, a los jugadores, y a lo mejor quiere empezar a, a buscar alternativas también. Eh, me sorprenden algunas cosas, los llamado de Pinilla, o de, de, de un referente más de área, pero ya digo, son son gustos del técnico, él, él está evaluando los próximos rivales de Chile, y me imagino que ya Eh, sabrá qué hacer y por eso que está buscando los hombres para eh, crearle los problemas y, y ganar esos dos partidos que vienen tan importante Héctor, y este te, este tema de ser eh, a nivel mundial lo más importante de este año 2015. El récord eh, eh, era del año 52, 63 años transcurrieron para que pudieran superar a la Dilao Kubala, quien convirtió 5 goles en 19 minutos en un partido entre Barcelona y Celta el año 52. Sus conceptos para la gloriosa noche de el polaco Robert Lewandowski, que marcó 5 goles en 9 minutos en la victoria del Bayern Múnich por 5 a 1 sobre el Wolfsburgo. Sí, la verdad que a todos nos llamó muchísima atención nos, nos sorprendió y cada gol que hizo fue de, de linda factura también es decir, es decir eh, eh bueno todas las todas las estadísticas están para romperla me imagino que esta no sé si podrán haber un algún otro atacante, jugador que pudiera romper este récord es, es, es difícil si pasaron tantos años para romper lo otro imagínense ahora que se redujo mucho el, el, el, los minutos de juego en las cuales se convirtieron en esta cantidad de goles. Así que eh, bien por él, los felicito, va a quedar en la historia y, y, y la verdad que fuera de los, de la cantidad de goles, la, lo lindo que fueron los goles, el, el último gol realmente de, de, una, de una... muy bonito a, a, y va a quedar en el recuerdo de mucha gente. Héctor, y, y lo, lo, lo que más llama la atención, eh, eh, al término del primer tiempo se fue en desventaja por 1 a 0 el Bayern Múnich frente al Wolfsburgo, y este jugador ingresó en, en la etapa de complemento y marcó los cinco goles en nueve minutos para la goleada de 5 a 1. Bueno, ahí es, me imagino lo contento que es estar eh, guard, Guardiola, ¿no? Por, por, por, por esto de de que el cambio surtió eh, le dio todos los efectos que posible, pues sí, yo le veía cómo se si tomaba su cabeza decía no puede ser no puede ser no puede ser, pero pero se dio y, y tuvo la fortuna de o algo lo iluminó que lo metió y y uno siempre dice que cuando el, el, el jugador que entra tiene que entrar muy clarito y tiene que ir a, a solucionar los problemas y mira cómo lo solucionó este. Y no se trata de cualquier jugador, algunos datos, no. 33 millones de dólares pagó el Bayern Múnich por el polaco al Borussia Dortmund en el 2014, suma 34 goles con la camiseta del Bayern, es su segunda temporada y alguna vez jugando por el Borussia Dortmund en la ida de la semifinal de la Champions League 2012-2013 le hizo 4 goles al Real Madrid Bueno, yo creo que es un jugador que de esas características los vale la, la cantidad de millones que vale no es cierto porque la cantidad de goes que hace y, y la importancia que tiene dentro del equipo los hace valer eso y a lo mejor mucho más como de lo que se está pagando hoy en día a mí me llama la atención mucho que es un jugador que de las características de él y que lo, esté en la banca y, y entre con cómo entró con una disposición y con una entrega y con una eh, porque muchas muchas veces algunos entran. Medios enojados, amurrados y no y no cumplen la, la labor que a lo mejor le da el técnico. Ellos son tan profesionales y son, eh, son muchachos y jugadores que, que eh, están muy... Eh, eh, son todos de las mismas características, con, con un profesionalismo, pero a, a toda prueba y, y cumplen realmente la, la, las labores que el técnico les, les manda. Héctor, algún día se pueden batir los récords, pero se me ocurre que esta marca va a ser difícil no, o sea, va a ser muy difícil muy, de muy, superar, 5 goles en 9 minutos va a ser muy difícil muy difícil, pero bueno esperamos que algún día se pueda dar así, pero es algo impensado, no es cierto pero pero bueno, digo, están ahí quedan ahí como marcas mundiales y, o como récord Guinness y, y en algún momento esos récord también se pueden hacer ojalá ojalá sea así para para ir eh, ¿no es cierto eh, fortaleciendo y buscando jugadores de esa característica, goladores que, que, que estén siempre pensando en el arco y que tengan una facilidad ah, de hacer eh. que que la que tiene Lewandowski, es un jugador con muchas características y, y ojalá nosotros encontráramos muchos más jugadores de ese tipo. ¿Es tan difícil como en Chile se pueda superar la marca de luca Tudor, igualar o, o superarla, que data de 1993, han transcurrido 22 años de cuando le marcó 7 goles en 90 minutos Antofagasta en San Carlos de Apoquindo para la victoria de 8 a 3 de los cruzados sobre Antofagasta? Y yo estaba ahí. ¿Estaba ahí? Sí. sí, no yo yo creo que es una marca que está por superarse también. Yo creo que pueden haber jugadores acá en el medio que lo puedan cumplir por ahí. Eh, no sé, pues jugadores, eh, eh, están en, en, de repente en algún día especial, andan iluminados y, y por ahí explota que, que toman la metenada. y yo creo que se puede dar. Yo creo que... Eh, hay gente en, en el medio nacional que y lo pueden cumplir, ojalá se juntan para ir, ir dejando tarea a, la, a las nuevas generaciones también. Héctor, eh, en otro plano de la información, de la nueva camada de entrenadores, ¿a quiénes ve con mayor proyección nacional e incluso eh, pudiera traspasar la frontera? Ups, eh, difícil el tema, pero yo veo que de Sierra, está haciendo una gran labor en Unión, ahora en la, en la, en Colo Colo, siento que está bien, bien, y tiene un buen, un buen campo técnico, que lo conozco mucho, eh, sí. veo por ahí, hay un muchacho que, que salió del Inácio, que es Bozán, que está en, no están en, el, está en un club como Barnechea, eh, y ha demostrado a, que no tiene, que no tiene los jugadores que tienen los demás equipos y los recursos económicos a lo mejor, pero es un jugador que tiene las ideas claras los conceptos bien claros hay por ahí Mario mismo Marioo sala, no es cierto eh también es un jugador que es un perdón un técnico que tiene mucha proyección bill de, de, de guaachpato no sé hay hay gente que hay gente que que puede darte hablar en el futuro porque el técnico jóvenes que eh que muy deseoso de, de, de proyectarse y con mucho conocimiento y, y son gente que está al día de lo que está pasando a nivel mundial en, en cuanto a los técnicos lo tal Y como un conocedor del tema formativo, ¿por qué no, eh, no hay un recambio generacional? Y, y los éxitos de la selección chilena clasificando a dos mundiales consecutivos, Sudáfrica y Brasil, eh, haber obtenido por primera vez la Copa América, eh, eh, pasan por la generación del, de hace casi una década, eh, Medel, eh, eh, Alexis Sánchez, eh, Matías Fernández, eh, eh, Jara y otros. Bueno, yo... Yo creo que hay recambio, lo que es que falta una buena estructura a nivel nacional, que, que pueda, eh, una estructura técnica me refiero, que pueda mandar y dirigir los, los, los, eh, los delineamientos a, a nivel de, de la formación y que pueda eh, eso no solo a nivel de clubes, sino que a nivel de la selección también tiene que haber un delineamiento, tiene que haber gente que, que esté preparada como para permitir un buen desarrollo del fútbol menor también. Gentil por dialogar con Señal Deportiva. No, qué bueno que hacía mucho tiempo que no conversábamos, así que yo le agradezco enormemente porque hablar de fútbol es algo que, bueno, a mí me, me apasiona, así que no hay ningún problema. Un abrazo desde la distancia. No, que esté muy bien, un abrazo a todos. Chau. Héctor Pinto, el negro Pinto, en diálogo con nuestro programa. Una de las personas que tomó el examen de validación de título durante la mañana en el INAF al entrenador de Rangers, Héctor Alman II. Hemos entrevistado a dos de los cuatro, Benjamín Valenzuela en el primer bloque y ahora al Negro Pinto. Y el que me entregó la información off the record de que había aprobado con lo justo es eh, uno de los dos que no he entrevistado eh, de lo, dentro de los cuatro que formaron la comisión eh, es un tema eh, complejo eh, eh, y eh, estuvimos conversando y eh, evitó eh, posteriormente eh, eh, hablar en estos micrófonos en todo caso insisto, los resultados mandan en el fútbol y más allá de si aprobó con dificultad o no aprobó eh, Eh, el hincha de Rangers evaluará al nuevo cuerpo técnico de origen argentino por la labor que desarrollan acá en Talca y que se vea traducida en el resultado del fin de semana. Un breve corte y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva. Música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 No vamos con Señal Deportiva, saludamos al director de carrera del INAF, Luis Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos la voz oficial con respecto al examen que se le tomó durante la mañana a Héctor Almandós. ¿Aprobó o reprobó? Aprobó el examen de la mañana, eh, tuvo muy bueno el examen teórico, el examen práctico eh, estuvo sobre el 50% y el examen teórico estuvo alrededor del 70%. Por lo tanto... Ahí, eh, se, se, se utiliza el concepto de, de que a, aprueba el, el, el examen de variación si hubiera que colocar nota de 1 a 7 con ¿aprobó con cuánto? hubiera que en el rango de suficiente y entre 4 y 5 entre 4 y 5 suficiente claro ¿qué debilidades mostró en el examen? no, eso es privado eso son, son no, no, no, no me interesa conversar ese tema Yeah. Lucho, eh, ¿alguna vez Dalcio Giovagnoli tuvo dificultades para aprobar su examen de validación de título cuando llegó a sí. Rangers el 2012? Sí, sí, sí. Lo, lo que pasa es que lo, lo, los conceptos que usa la, la, la formación argentina en algunos casos es muy diferente a la nuestra, entonces cuando uno entra a conversar y a preguntar, interrogar, eh, se encuentra que es un concepto diferente por lo tanto en ese momento se creó ahí una gran confusión que se presó para tantas cosas pero en definitiva el examen de darse también fue sin ningún problema qué impresión se formó de héctor Alman 2? bueno un muchacho con muchas ganas muy muy interesado en, en, en lograr el corto tiempo que el equipo puede llevar su idea de juego eh, al parecer ha tenido poco tiempo para poder eh, desarrollar eso y lo vi muy preocupado de lo que de lo que de lo que quiere lograr con el equipo está muy interesado en que demostrar de él que tiene las condiciones necesarias para, para desarrollarse en, en rango. Así que lo, lo vi muy motivado y muy, muy entusiasmado con la ciudad. Lucho, finalmente, cuando usted habla de suficiente en un rango de entre 4 y 5, eh, eh, ¿dónde eh, eh, aprobó con, eh, de mejor manera? ¿En lo teórico o práctico? Bueno, como te había dicho, de 1 a 100, en lo, en lo teórico estuvo en, en un 70% más o menos. Eh, y en, lo, en, lo, en lo, de lo práctico el paso práctico estuvo sobre el 50% 55-60% Gentil por dialogar con Señal Deportiva ¿eh? Muy bien, un abrazo Luis Rodríguez, el director de carrera del INAF ahí teníamos la, la voz que nos estaba faltando para ratificar lo que indicamos en el comienzo del programa, hasta que conseguimos la información y Luis Rodríguez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 está abocado a, a preparar el partido con Iberia este domingo, al mediodía en Talca, eh, eh, se presenta en el INAF y eh, en el instante se le eh, entrega un tema a desarrollar el, en, en, lo en lo teórico y práctico, eh, no vienen preparados con anticipación, así que aquí ya estaríamos hablando de una voz oficial que eh, dentro de un rango de 1 a 7 aprobó, entre un 4 y un 5, suficiente, eh, un 70% aproximadamente en lo teórico y un 50 o 55% en lo práctico. Así que la aprobación de títulos, eh, la validación para ejercer en Chile como entrenador no estuvo exenta de dificultades, pero los resultados van a mandar en Rangers para saber si fue una buena o mala decisión elección muchas gracias por la atención dispensada será hasta mañana con señal deportiva un programa diferente con estilo propio 100% original desde la una y media de la tarde en un programa de larga duración por su atención gracias chau chau radio fantástica con la camiseta de los ganadores